Nos vamos a Córdoba para hablar con Bruno Lavaque. Dale, ¿cómo te va, Bruno? Buen día. Buen día, Fabi, para vos y todos los chicos ahí del equipo. Bueno, ¿cómo está, ¿cómo está vos? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está Atenas? Ayer una buena noticia, una novedad linda para todos los que queremos la liga, el básquetbol y el deporte en general, que fue la confirmación de eh, tres partidos en La Rioja, que ustedes ya tenían cerrados por los motivos que se conocen estuvo ahí en duda, hubo algunas negociaciones, y además un partido más eh, en Villa Carlos Paz. Sí, la verdad que, que muy contento, antes que nada agradecerte a vos públicamente ¿no? por, por la mano, la gestión que me diste, vos sabes a qué me refiero, así que agradecerte, eh, en un momento cuando estaba complicado todo, te pusiste a disposición y sirvió muchísimo. Eh, la verdad que, como te decía, muy contento porque llevarlo de verlo del de, Vázquez de Rioja en semejante estadio para Atenas es algo muy lindo aparte en estos momentos difíciles que se vienen económicamente eh, ir para afuera que al club significa un ingreso eh, un dinero importante que para Atenas ahora viene muy bien y después con tres partidos sumamente importantes para la Liga como es eh, Obra como es con, eh, Concordia y como es San Lorenzo, ¿eh? que la gente de en la liga nacional de vuelta como en la época de Andino le hace muy bien el básquet y después como bien decimos se cerró otro partido Man Carlos Paz y seguimos por esa sintonía no de, de llevar el, el básquet a la liga nacional por diferentes lugares donde donde no tienen la posibilidad de ver la liga o de estar con jugadores de la liga nacional de cerca no claro y además la posibilidad para Atenas de generar un un ingreso un recurso no este porque si ah. uno dijese bueno Eh, y en esto yo siempre le doy la derecha a los clubes, que son los que sostienen la competencia, los dirigentes, ¿no? Este, es decir, bueno, tenemos una forma de generar recursos. Sí, obviamente, habrá gente que diga, eh, pero lo sacan del polideportivo del Ceruti, está bien, pero tampoco es que la recaudación a ustedes los están ayudando tanto como para eh, que eso sea un impedimento para poder sacar el equipo y que además de mostrar el básquet en otro lado, de de poder pasearlo por lugares donde por ahí, este, como en el caso de Villa Carlos Paz, hay un mundo de gente, una temporada muy buena, ¿no?, que, que con, con mucho público de afuera, este, bueno, además es un ingreso importante para la cerca del club. Tal cual, es como decirlo, nosotros jugar de local menos, menos el clásico con instituto o, o equipo como San Lorenzo, 15 que si viene la gente, significa una pérdida de dinero. Entonces, como bien decís vos, nosotros siempre estamos en la búsqueda de lo mejor para el club, de, de recursos. Esto significa no solamente el gasto, que significa jugar de local a que le hace a Atenas, sino que es un ingreso porque tenemos un porcentaje de entrada de, de lugares donde va mucha gente, por lo que te decía antes uno que no tiene la posibilidad de, de tener equipo de Liga Nacional, entonces va y, vos juegas, y el equipo juega con, con mucho público y... Y en el caso este de Atena, tiene un porcentaje de la recaudación que significa un ingreso importante para el club. Sí, sí, seguramente, seguramente. Este, ¿Cuál es el partido que agregaron en Villa Carlos Paz, Bruno? Nosotros en Carlos Paz, eh, a, a priori teníamos tres partidos cerrados, ya se jugaron dos, dos partidos jugaron a cancha llena. Y ahora agregamos otro partido más, jugamos con Comodoro Rivadavia y se agregó ahora la unión de Formosa. La oh. muy buena predisposición también de la gente de Carlos Pá y al ver el éxito que, que está haciendo, pusieron un partido más porque nosotros jugamos el once como con hoy Rivadavia y a los dos días jugábamos con, con la gente de Formosa y era mucho el trabajo que había que hacer, desarmar la cancha traer todas las cosas de vuelta para Córdoba y, y repito, la buena predisposición de la gente de Carlos Pá y las ganas que tenían de hacer otro partido y bueno, lo, lo pudimos cerrar gracias a Dios. Y hasta ahora, le, le, digamos, con la convocatoria, el partido que fuimos a televisar nosotros con Boca, Cancha Llena, el otro quizás uh -huh. había un poquito más de gente, pero también más gente que lo que habitualmente va al polideportivo Carlos Cerutti. Sí, sí, sí, la, mira nosotros pues, con Boca, como bien decimos, que fue televisado, fue a Cancha Llena, y con libertad de sunchale eh, fue 90 el 90% del estadio lleno, o sea que fue, fue un golazo, y bueno o sea vos sabés que un partido hoy Atene Libertad no tiene tanta concurrencia en Córdoba en el mes de enero como fue y ir a Carlos Paz significó que que el estadio que es prácticamente lleno entonces eso fue muy bueno y también para para lo que es el equipo no jugar en un estadio que, que está con mucha gente con gente a favor es siempre un plus Santi ¿Qué haces Bruno, cómo va? qué haces Santi, Me gusto escucharte Bueno, el gusto de que haya salido hoy en estos oh. micrófonos, después de tanto buscarte, ¿no? El verano, te molestamos sí. bastante seguido. No, perdón, perdón, el Fabio lo sabe, le dije. No estaba haciendo mucho nota, pero por el hecho de, de bajar un poquito el, el perfil, nada más, no que tenga nada con tu... No, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Bueno, La Rioja, finalmente con tu amigo, pudieron tu amigo Yamil Menem pudieron cerrar estos partidos, me imagino que muy contento, ¿no? Si bien es cierto que hace un rato salió en la cuenta oficial de Atenas un video de tu padre Felipe Lava que de, de Yamil eh, bueno contanos sí. un poco los detalles de de este torno, de estos tres partidos correspondientes a la Liga Nacional y el hecho de que si no tengo mal el dato será televisado contra San Lorenzo sí sí eso se, todavía no está en la confirmación oficial pero estaban diciendo que iba a ser televisado el de San Lorenzo y que también había una posibilidad que sea televisado el de obra ¿no? con el condimento que bueno Queremos que, que vaya el nuevo presidente de la Confederación, que es el presidente de obra, que es Fabián Borro, con San Lorenzo, por lo que significa San Lorenzo todo tu último año para la Liga Nacional. Entonces, y, y aprovechar, ¿no? Porque esto es una fiesta de, de, del basque, de todo el basque nacional, poder jugar en para mí el mejor estadio que tiene el país. Ayer estuvimos ahí recorriendo de punta a punta y es una locura. Como bien, me sigo contento con Yaní, con, con que es un amigo personal, Nosotros teníamos un contrato firmado de hace dos años atrás, no sé si ustedes recuerdan que después por, por problemas de gobierno no se pudo realizar y siempre seguimos buscándolo hacer. Bueno, este año se nos dio, se firmó el contrato en el mes de diciembre, en el medio de diciembre, y bueno, a la pudo ir el presidente del club, estuvo bien, la verdad que, que, que muy contento. Eh, hay mucha incertidumbre en el tema de la, de la gente de La Rioja que quiere ir, porque La Rioja es una una provincia de mudas que Valera cuando tuvo la posibilidad de, de tener a Andino la Rioja, todos te hablan ahí de que debutó Manu Dinobis, y te hablan de Manu, te hablan de Gaby Ríos Frío, de, que en descanso ¿no? entonces, está, son son conocimiento tienen conocimiento del, del, tiene del basque y bueno, para nosotros poder estar ahí y jugar en este estadio es, es la verdad que es un sueño. Sí, además me imagino que la gente de La Rioja se habrá quedado con la espina de no poder recibir a la selección en la próxima ventana, ¿no? Sí, sí, pero hay una posibilidad, hicimos un acercamiento hasta la, hasta la mejor intención si bien no me, no me complica a mí hablar de ese tema, la idea de, de, de Yamil y del, del nuevo gobierno eh, ya estuvieron hablando porque acercamos las partes, estuvo hablando Fabián Borro con, con gente de La Rioja ahora en este caso con Yamil y mi idea, cuando vayan ahí ahora van a, invitado a a Fabián para en un futuro inmediato sí tenerlo y que pueda tener la posibilidad de nuevamente estar la selección ahí. Pobre, ¿Cómo ves el presente de la Liga Nacional, no? Y sobre todo también consultate sobre tu Atenas, no? Hoy en la ubicación sí. número 15 de la tabla de posiciones habiendo ganado partidos importantes, no? Contra rivales directos, por así decirlo eh, ¿Cuál es tu análisis? Sí. No, la, la, la Liga, yo digo que este año está cualquiera le está ganando a cualquiera, no hay un super equipo si bien siempre por, con características individuales de los jugadores, San Lorenzo Quimsa, que tienen gran equipo, en este caso el Instituto también, pero que también pierden con, con, con equipos de mucho menor presupuesto de que tienen muchos pibes, muchos juveniles, en el caso de Atenas como de, de todo conocimiento, nosotros estamos encarando el estadio y tenemos un equipo totalmente joven con el 50% de los canteros del club y con unos americanos jóvenes económicos y bueno, estamos tratando de, de, de mantenernos en, en esa posición y bueno tuvimos mala suerte cierre en, en tres o cuatro partidos que si hubiéramos ganado dos de esos partidos estamos en un lote de, de los ocho o seis hoy estamos ahí en la pelea y el equipo lo veo muy bien, lo veo muy compenetrado con con muchas ganas, con mucho entusiasmo cuando ganan de visitante como el partido que se ganó la semana pasada con allá en el en el sur la verdad que muy bueno y ahora tenemos de vuelta dos salidas importantes como el corrientes y bueno buscar uno de esos visitantes, estar prendido ahí para después, en estos partidos vamos ser local, ganarlo, ¿no? La última parte, sabiendo, y, lo, y de acuerdo también a lo que dijiste, ¿no? que también hay un campeonato económico, el que está jugando a Atenas con la cabeza puesta en el sí. Estadio Nuevo, con eh, la apuesta sí. de jóvenes extranjeros, la apuesta de la cantera, me imagino que esperando con ansia el regreso de, de Leo Lema, además, para tratar de no sufrir como el año pasado, ¿no? Sí, sí, tengo es que la primera, es no sufrir como el año pasado, tener un año tranquilo, se está haciendo un, un ahorro importante también, nosotros hemos viajado muchas fechas hasta el mismo día de juego, con tal de ahorrar hasta un día de hotel, que eh, es muy difícil Atenas y como la mayoría de los equipos no son ajenos a la situación económica que vive el país, ¿no? Y ahora, como ven, es igual, se nos suma el leito lema, que viajó después de cuatro meses, viajó nuevamente con el equipo, está bien corriente si bien no va a jugar, pero está el primer partido ahora en Carlos Paz, ya está listo para jugar Así que, bien, y también estamos ahí a punto de cerrar con, con un americano, estamos por, por hacer un poquito más fuerte en la zona pintada, que estamos entre dos o tres jugadores, que lo estaríamos cerrando entre hoy y mañana, y potenciar el equipo y haciendo malabares, ¿no?, como decíamos, el tema del, del estadio, y que el equipo siempre, por más que ahora está un poquito más tranquilo que el año pasado, uno se entusiasma con estos partidos que va a dar y siempre hace un esfuerzo extra, sabiendo que se cerraron los partidos de Rioja, nos dan la autorización, nos bajan un poco más de plata y le ponemos ahora a entrar a otro extranjero para fortalecer el, el equipo. ¿El sí. extranjero que viene, Bruno, es un extranjero que ya jugó la Liga Nacional o es un extranjero nuevo que nunca tuvo la competencia? No, no, no, no, nosotros estamos apuntando a jugar. No, porque viste que los jugadores que ya jugaron en la Liga Nacional, los números son muy altos. Estamos apostando como presidantes en jugadores jóvenes, americanos jóvenes, ahí estamos, hay dos o tres hay dos, dos en la posición de cinco hay uno en la posición de cuatro, que lo estamos analizando con el turco, casualmente estamos haciendo esto en este momento, el turco está en corriente y va a estar viendo los videos eh, son jugadores jóvenes, atléticos y este es un jugador que a mí me interesa que recomendado por Roger Spencer que es bueno, un jugador que nosotros tenemos ahora en la zona pintada, que lo conoce, que habló muy bien y apostar por esos jóvenes que también, lo digo sin ningún tipo de problema, a apostar para jugadores jóvenes que lo vaya bien, que nosotros lo podemos mostrar Y después con este formato que te tienen que pagar una reserva, hacer esto un negocio por mostrarle que aquí uno ingrese dinero y seguir eh, saliendo pues, más jugadores. Sí, la, la última y, y, y te soltamos. ¿Cómo, cómo hacer para manejar a la, a la gente que está acostumbrada o que estaba acostumbrada a, la, a los éxitos permanentes deportivos de, de Atenas de Córdoba, no que cada vez que vas a la cancha, vos, tu viejo, tus hermanos... Sí que son seguidores van ahí este, imagino que la gente exige o pide este, que vuelva aquel Atena ganador ¿no? Este, ¿cómo, cómo haces para manejar eso? Sí. sí no es fácil como bien decimos vos a la cancha o tampoco no hace falta ni en la cancha salir a la te va el kiosco donde sea, te, te preguntan por Atena todas las frases ¿qué pasa con Atena? pero ahora la, la gente entiende cuando ven ahora los avances que está teniendo el estadio también van a entender un montón de cosas bueno la gente le explica las cosas, lo como se está se está haciendo el club ha crecido muchísimo, nosotros hemos apostado muchísimo por los jóvenes y hoy hoy todos están hablando de los jóvenes de Barales, Charini, Lema. y si hay alguien que quiere, antes que nadie, que apenas vuelva a los lo primeros planos deportivos, eh, somos nosotros, ¿no? Entonces yo no veo la hora que se termine el, el bendito estadio para tengo la promesa hecha de Que, que bueno, de vuelta iremos por, por jugadores importantes, ya la, la economía es pura y exclusivamente eh, para el equipo. Vos imaginate, yo, yo vengo de un Panamá, yo crecí jugando con Milanesio Campana, Huerta Tosela y después no tuve la posibilidad, al menos en mi último año en jugador, y ahora en esta posición de, de mano que me digan, no, La Plata es dos. Y vos sabes que con dos, con conocimiento de día, se hace difícil, pero bueno, uno se adapta y la, la va peleando esperando que se termine el estadio, que está la promesa de acuerdo y ya con el estadio va a ser un equipo sumamente competitivo. Brunito, gracias por, por la nota, gracias por el tiempo y como siempre entendemos entendemos los momentos los, cuando los protagonistas, en nuestro trabajo vamos a llamar, vamos a insistir, vamos a pedir la nota, vamos a buscarla, pero entendemos cuando los protagonistas quieren quieren hablar y cuando no quieren hablar porque hay momentos para todo. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vos Fabi, nuevamente te agradezco te lo dije personalmente, te lo dije por teléfono y también por, por lo que hiciste, Nos, yo soy tu amigo hace más de 30 años, el cariño que te tengo, pero para la gente sepa lo, lo buen tipo que soy, la gestión que tengas, que te cuando las cosas no estaban bien, que te estaban por voltear, que estamos intercedistas hablando con las partes, Pero te, te lo agradezco, y toda cena te lo agradezco a vos también, y un saludo muy grande a todo el equipo, Perdón por a veces cuando me llaman de no poder hablar, pero siempre a disposición de ustedes. Abrazo enorme. Bruno Lava, que Ay, no lo contrabo. Abrazo vos. grande. Chau, chau. Bueno, este, pasó Bruno Lava, que nos contó que están confirmados tres partidos, ya lo habíamos puesto, inclusive Airobras, y, y bueno, habló que el eh, avión de Formosa también va a ser parte de este tour de Villa Carlos Paz, que hizo Atenas jugando contra Boca, primer partido, Libertad, el segundo. El 11 de este mes, el 11 de febrero, jugará contra Comodoro y luego se agregó el partido del 13, ¿eh? este, había cuenta de que también trasladar todos los implementos técnicos de Villa Carlos Paz a, al Poli, Carlos Ceruti, era, era engorroso y era mejor jugar ahí, así que la movida de Obras, la movida de, de Atenas sigue este, en Villa Carlos Paz, después seguirá en, en La Rioja con la confirmación de que Obras va a jugar también dentro de ese esquema de tres partidos que habían firmado con Yamil Menem.